Muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes. Son las 8 menos 10 de la tarde. Tenemos 10 minutos escasos para hablar con Irene de Acción Ambiental porque ahora después eh, tenemos otro programa a las 8 de la tarde con nuestros eh, queridos compañeros de Agorasol. Eh, tenemos a, a, aquí a Irene, como decía, de Acción Ambiental, Para que a modo de presentación un poco de este programa cero que pretende dar una cobertura al movimiento 15m con respecto a, a la comisión de medio ambiente y con respecto a las noticias de actualidad que, que hoy bueno, nos invaden un poco eh, eh, en este tema ¿no? en, en medio ambiente. Y como decía, pues eh, aún no tenemos nombre y no tenemos eh, aún sintonía, pero empezamos que el eh, esperamos que el martes que viene, a partir de las 7 de la tarde, eh, empece, empiece regularmente esta emisión de contenido divulgativo ambiental. Y para ello Irene nos va a contar un poco cuáles son eh, las funciones de, de la Comisión de Medio Ambiente, cómo surge esta idea, eh, qué enlace hay con el Movimiento 15M y, y el Medio Ambiente. Hola, buenas tardes, Lourdes. Mira, pues nada, yo, eh, yo no he asistido al, al inicio ¿no? de este grupo de debate, pero sí ha nacido de, eh, a lo mejor, eh, las, eh, las preocupaciones, quizá que a lo mejor las personas que se han unido al movimiento de 15M eh, tienen respecto a la relación entre el ser humano con el, con el medio ambiente, es decir, con la naturaleza. Eh, pues eh, el fin realmente es abrir una línea de debate en la que los participantes que por supuesto son libres en todas las asambleas como ya sabes y como en todos los grupos eh, funciona así eh eh También debaten sobre la problemática y tratan de establecer una serie de propuestas y de reivindicaciones, quizás, que queremos en un momento dado que se escuchen, eh, pues tanto a la clase política como al resto de ciudadanía, y el fin es concienciar y también intentar poner soluciones. Para ello tenéis eh, varias líneas de trabajo, varios subgrupos dentro de la comisión. ¿Nos puedes comentar un poco sobre esto? Sí, mira, yo personalmente trabajo eh, o coordino un poquito eh, el subgrupo de acción ambiental, ¿no? que es la que se encarga de intentar aplicar todas estas preocupaciones y e ideas que tenemos respecto al medio ambiente en lo que es la acampada, eh, pero exige, mediante además acciones, no, no son tanto a lo mejor eh, rondas de debates sino acciones directas hacia la acampada ¿no? para que sea sostenible. Eh, pero existen otros grupos en total somos 11 subgrupos ¿no? en medio ambiente eh, uno de ellos es Soberanía Alimentaria que trata el tema que que el nombre indica, medio rural eh, y ordenación del territorio, a la vez que también otro grupo que es Ciudades, ¿no? que intenta debatir el tema del medio ambiente en los dos eh, ámbitos territoriales, eh, de crecimiento, ¿no? que eh, se plantea un poco la necesidad de no desarrollo, sino de crecimiento a la hora de producir y consumir, eh, medio marino, eh, educación ambiental, por supuesto, esencial, ¿no? yo creo que en España... Eh, que, Tenemos base, muchísimas carencias, ¿no?, y mucha desinformación, bueno, no, no desinformación, pero falta de formación y falta de información respecto a, al tema del medio medioambiente. Eh, energía, un tema muy importante y además sí. bastante polémico, son muy moviditas las asambleas de energía todos los días. <risa> o sea, que nos tenemos que pasar por allí, ¿no? <risa> sí, sí, por supuesto. Bueno, yo invito a todos ahora mismo a a que, a que se pasen. Ahora comentaremos seguro eh, pues los horarios y los días, ¿no?, porque hasta sí, claro. ahora estamos debatiendo todos los días, pero ahora nos estamos pausando un poco más en el tiempo para... ...un poco asimilar la información eh, e incorporar un poco las la líneas de debate... ...asentarlas, ¿no? Estamos en ello después de dos semanas... ...y bueno, quedan unos grupos más... ...Biodiversidad, por ejemplo, es un grupo que ha nacido hace poquito... Eh, ...pues unas personas que se acercaron al stand de acampada... ...igual que cualquiera puede hacer, propusieron esta comisión... ...y desde luego estamos abiertos a que en cualquier momento... ...personas interesadas en el tema también eh, vengan y os propongan... ...a lo mejor uno de los grupos que no estoy mencionando... Eh, el grupo de logística es un poco el que intenta coordinar todos estos subgrupos ¿no? pero en sí mismo también es un, un subgrupo de medio ambiente que intenta enlazar cada uno de ellos puesto que los temas que se tratan están íntimamente inter interrelacionados y finalmente legislación ambiental ¿no? que bueno es un, es es un subgrupo también. clave sí sí ellos eh, pues desde el principio eh, varios profesionales Eh, se ofrecieron a, a ejercer de asesores para el resto de los grupos ¿no? y aportar un poco pues, eh, eh, toda la información legislativa que es lo más importante a lo mejor la base del, desde la que tenemos que trabajar a la hora de, de, de debatir todos los temas y que está siendo súper útil por supuesto. La verdad que el espectro de actuación que tenéis es súper amplio, pero, pero estáis trabajando y una muestra de que, de que estáis trabajando y duro es eh, la buena noticia que teníamos hoy, de levantarnos con la página de madrid.tomalaplanza.net, eh, repleta de propuestas de, de la Comisión de, de Medio Ambiente y, bueno, eh, en concreto de cada, de cada subgrupo. Bueno, tú ya que eres un poco representante de, de la, del subgrupo de Acción Ambiental, ¿nos puedes uh -huh. contar algunas acciones que habéis hecho en la Puerta del Sol durante todas estas dos semanas? Pues sí, mira, Acción Ambiental surgió por la necesidad de aplicar, obviamente, la preocupación que gran parte de todos los eh, miembros, bueno, miembros, participantes de la acampada de Sol y también todas las personas que se acercaban y se solidarizaban con, con el movimiento, eh, teníamos que aplicar necesariamente a, a lo que era nuestra acampada, ¿no? Al principio, pues es verdad que por el hecho de que había tantísima asistencia y cada día crecía en número, ¿no?, eh, la gente acompada allí, pues, hombre, eh, surgían un montón de problemas, a lo mejor, eh, respecto a nuestra relación con la plaza y el medio ambiente, ¿no?, que, que en, el, en el que nos situábamos. Eh, sobre todo el tema eh, más urgente eh, fue plantearse eh, la gestión del reciclaje, ¿no? Estábamos produciendo un montón de residuos y tuvimos que poner en marcha una acción urgentísima de, de separación. Separación eh, de sí. eh, llevar a cabo a lo mejor un pues, montonazo de infraestructura que, que diera eh, lugar a esta separación por reciclaje, eh, contenedores de plástico, separar papel, eh, hacer viajes también a los contenedores que no están en nuestra plaza y que tenemos pues que, que acercarnos. Sí, bueno, eh, la verdad es que tenemos que decir que hay tantísima afluencia que así como todos los que eh, estamos bastante implicados en el movimiento estamos bastante concienciados en el tema de separar y respetar y sobre todo limpiar, ¿no?, Nos están ayudando también a la vez el SELUR, el, el servicio de limpieza, está viniendo muchísimas más veces al día a recoger la basura, pero tenemos también un montón de visitantes, de pasantes, de turistas, que a lo mejor eh, pues vienen a la hora de comer o tienen sed y en el fondo tampoco se plantea muchísimo pues el cuidado de intentar <ríe> separar claro. un poco los residuos que ellos generan y son muchos, la verdad, porque ¿Sí? hace muchísimo calor en sol. Y pues eh, desde mm, vasos y tenedores para comer, como los vasos de plástico... Eh, bueno, perdón, eh, platos, vasos y, y tenedores de plástico eh, Al final Campa Pordoquiel está todo muy vale. mezclado Y <risa> nosotros intentamos reparar ese... Pero la separación la es manual, vosotros allí en... Eh, no, bueno, lo que tratamos es que la gente directamente se pare Pero muchas veces sí, al final hemos estado mejor Un equipillo de gente intentando separar un poquito la, la basura Sobre todo pues eso, para intentar crear el menor impacto posible Y por respetar un poquito la, el tema del reciclaje, ¿no? Esa es una de las acciones en la que inmediatamente comenzada la acampada veis la necesidad, ¿no? Eh, ¿Otras en las que hayáis trabajado o en sí, las que estáis eh, trabajando? Sí, sí. Eh, bueno, esta es la principal y continua, es decir, es, es eh, omnipresente. Todo el rato nos estamos encargando de ella porque además es algo que tenemos que cuidar las 24 horas. Pero luego hemos llevado a cabo otras acciones, ¿no? Eh, por ejemplo, algunos talleres. Eh, el sábado pasado eh, hubo una, una chef de Zartalegoz, Laura, eh, se pasó a hacer una cocina, bueno, a a cocinar para el campamento en unas cocinas solares. Fue muy interesante, no sé si habéis tenido la ocasión de verlo y sobre todo de probar la fidegua que, que, que hizo, que era buenísima. Y a lo mejor pudimos comer, yo creo que bueno, al final 60 personas o algo así comimos de esa fidegua. Eh, pues un poquito para hacer una pequeña demostración también de utilización, o sea, de, de, de cocina, pero sin utilización de ningún tipo de, de consumo energético, ¿no? Uh -huh. O sea, simplemente con... Con la energía del sol y con esta estructura ¿no? que ella eh, con la que ella trabaja profesionalmente, además, eh, pues eh, pues eso, pudimos eh, hacer un gasto de energía a cero para comer un montón de gente en la acampada. Una de las noticias eh, que, bueno, los eh, periódicos y medios de contenido ambiental más eco se han hecho, ha sido mm, precisamente sobre las placas solares que hay instaladas en la, en la Puerta del Sol. ¿De ahí cómo surgió la idea de, bueno, pues vamos a traer, vamos a hacer un autoconsumo? Pues mira, la verdad es que no tengo ni idea. Eso no parte de medio ambiente. Sí, yo ¿no? creo que han sido unos compañeros, sí. Eh, de hecho, además me puedo imaginar, pero seguramente me equivoque, ¿no? Pero quizá de infraestructura, ¿vale? Porque desde que la acampada está aquí, un montón de gente... Claro, ha colaborado, ha puesto sus ...colabora silenita. con lluvias de ideas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que estas placas solares, si no me... Si no me equivoco, son una donación y, bueno, se han instalado por eléctricos, ¿no?, que hay bastantes además que están trabajando en la infraestructura de la campada misma y que, bueno, han establecido allí un punto de carga de móviles y de eh, ordenadores y un poco, pues, eh, y sobre todo además el hecho de intentar aprovechar toda esta solana que nos está cayendo, ¿no?, claro. que al final <risa> resulta que la Plaza del Sol, lo que hemos tenido es... sobre todo ha sido sol. Y con cosillas como el taller este de cocina solar y esta, pues eh, estamos intentando aprovecharlo, por supuesto. No sé más, ¿eh? no, no puedo pro profundizar en el tema, pero puedo in indagar para la próxima. Y antes no, también nos contabas, eh, fuera de los micros, que, que se había planteado la posibilidad de que en el, la, el subgrupo de energía eh, pudiera llevar a cabo el recuento de, de los eh, megavatios o de los kilovatios que se estaban consumiendo en la Puerta del Sol, pero queda sí mira te comento es correcto que, eh, claro pues, eh, pues surgió desde acción ambiental no intentamos a lo mejor pues, proponerles que ellos llevaran a cabo un, un estudio de consumo durante la acampada. El caso es que la problemática era realmente eh, no saber cuánto tiempo va a durar la campada ¿no? y al estar en ese debate desde la semana pasada pues eh, por ahora no se, han, no se lo han tomado en serio pero porque han pensado que quizá a lo mejor no puedan llegar a tener resultados antes de que pues, la acampada deje de estar físicamente el sol. ¿no? Pero bueno, era uno de los debates y una de las propuestas que quizá en un momento dado se puede incluso eh, derivar a los barrios ¿no? esos estudios de consumo, etcétera, etcétera o quizá de los espacios que vayan a ocupar cada vez que... Vamos, que pueden surgir de aquí un montón de cosas que se puedan derivar ¿no? de la acampada. ¿Y sabes si en, estos, en estas asambleas de barrios también han surgido comisiones de medio ambiente. Eh, pues mira, eh, ha habido varias personas que han asistido a las, bueno, cada una a, a su barrio y que se han acercado desde entonces al stand de medio ambiente a intentar preguntarnos, informarnos, eh, pedirnos que le pasáramos nuestra línea de debate, ¿no? que era un objetivo en el momento en el que ya existieran estas asambleas de barrio, intentar eh, pues, eh, facilitarle todo el trabajo y toda la línea de debate y toda la reflexión que nosotros Eh, estamos haciendo desde hace ya dos semanas y bueno, pues, la página web va a ayudar muchísimo, desde luego, ahora que ya por fin desde hoy tenemos publicado los contenidos eh, sí que nos han dicho que es una, es una preocupación de muchos vecinos, pero bueno todavía no tenemos hecho a lo mejor eh, un contacto, un, un nexo de unión estamos en ello, igual que creo todos los demás grupos y comisiones, para interactuar directamente con ellos, por supuesto y, y además colaborar, puesto que todos los que pertenecemos a los grupos de medio ambiente también formamos parte o vivimos en nuestro barrio, ¿no? Y queremos participar activamente en el barrio, así que lo llevaremos todo hacia allá. Uh -huh. Tenemos aquí eh, varias líneas de, de trabajo que, que tenéis, bueno, sobre todo una de las que hoy más resaltan en, en la página web son las del sector del, car del, del carbón eh, pedís que, que esas ayudas a la industria minera se, se paralicen porque es una de las más contaminantes eh, no sé ¿Cómo tienes tú de, de interiorizado todo esto? No sé si, si estabas por allí en... en pues mira, he eh, bueno, podido asistir a alguna reunión de, de su grupo de energía, aunque bueno yo casi siempre estaba centrada en, el, en la acampada, ¿no? Eh, pero bueno, sí, eh, el tema del carbón además es que es una cosa que era totalmente unánime. Yo creo que ha sido el primer consenso al que ha llegado todos los miembros, de todos los participantes de las asambleas de... De su grupo de energía ¿no? entonces esto es lo que ellos más o menos han podido lo que han podido profundizar hasta ahora ahora mismo están debatiendo también otros temas con otras energías puesto que van un poquito pues tratando temas separadamente y bueno su intención por supuesto es intentar llegar eh, al bueno al gobierno y al ministerio pertinente y llevarle eh, una exigencia ¿no? un una petición directa de que se, se vaya desmantelando totalmente toda la producción por carbón y las minas de carbón. Eh, este sector es un sector que además está altamente subvencionado y la propuesta por supuesto para que no fuera destructiva y unánimemente han quedado, o sea, han consensuado en que eh, se verían destinar Eh, este tipo de subvención que hasta ahora están recibiendo estas zonas a que se, a, a que se rehabilite y que se fomente eh, otro tipo de empleo, incluso formación para los, el personal que trabaja en minas Y se, o sea, se evolucione un, de una vez ¿no? en, en, la, en la utilización de energías y se elimine esta, que es la más contaminante, por supuesto, uh -huh. de las más contaminantes. Perdón, en eso no soy experta. <risa> ¿Cuál es el proceso que sigue eh, la, la propuesta para que sea aprobada, para que después...? Eh, no sé cómo funciona muy bien. Pues mira, nosotros, ya te digo, llevamos trabajando poquito tiempo, entonces todavía eh, no lo hemos formulado claramente. Nosotros tenemos solo líneas de debate, no peticiones concretas. ¿no? Eh, estoy segura que las actas del subgrupo de energía pueden concretar mucho más esto que estoy comentando. Eh, no sé si menciona directamente leyes, pero ahí está la comunicación directa con la... Eh, con el subgrupo de le legislación ambiental pero conforme se llegan a consensos esto es eh, lo que lo que solemos hacer eh, y, y vamos a hacer cada vez más en adelante por supuesto ese eh, coordinarnos con otros subgrupos de eh, gente profesional o, o gente que tiene a lo mejor la ley en la mano ¿no? y, y poder eh, formularla de forma mucho más oficialista no más eh, pues con un lenguaje más jurídico o, o político y uh -huh. Bueno, Irene, pues muchísimas gracias por haber venido aquí. Tenemos que cortar gracias ya esta emisión porque ahora vienen nuestros compañeros que han preparado un superprograma eh, que no os debéis perder. Y bueno, eh, ya os vamos anunciando para abrir boca el martes que viene a las 7, cada martes a las 7, ahora solo aquí eh, vamos a emitir un programa sobre medioambiente y divulgación ambiental y vamos a tener temas de debate como el cierre de las 17 centrales nucleares para 2022 que prevé Alemania, Eh, la reunión de países contaminadores que la semana pasada y de forma secreta han llevado a cabo algunos países y muchos temas más de los que podemos podremos eh, profundizar gracias a la Comisión de, de Medio Ambiente y a los diferentes subgrupos, sobre todo también para más, más eh, incidiendo en es, su grupo de energía para ver cuál es eh, la perspectiva que tiene este subgrupo sobre un nuevo modelo energético en España. Muchas gracias, nos vemos o nos escuchamos en las ondas libres de Agora Sol el martes que viene a las 7. Agora Sol Radio.